Música experimental Ozono, Ozono Electroacústica Iniciamos Emisión del programa OZONO que se transmite en Radio Universidad de Occidente y en las estaciones del sistema multiplex como radiovisión.com.mx Un saludo a todos los muchachotes por allá y FM La Técnica en Argentina Así que saludamos a todos los que nos escuchan en todo el mundo en diversas emisoras de radio Yo soy su amiga Fátima Flores en la conducción de este programa y Álvaro Robles está en la producción Demos inicio el programa de hoy con la primera melodía que hemos rescatado del baúl de los recuerdos, hemos desempolvado todo aquello. Y lo que escucharemos a continuación es un arreglo hecho hace algunos años por Ryan A. Beat, extraído del álbum Street Fighter II Image Album. Escucharemos Go Home and Be a Family Man, ejecutado por Noreen Red. Sonos son, son, son. Música Instrumental Escuchamos a Norian Rock con la melodía Go Home and Be a Family Man, del material Street Fighter II. Continuamos ahora con Pingo Simon, que nos interpreta del álbum Ninja Gaiden, esto que lleva por nombre Sinister Hauguri. Ozono, Ozono, música experimental. A escuchar a Pingo Simon ejecutando del álbum Ninja Gaiden la melodía sinicida Goody y para aprovechar el tiempo porque el tiempo es muy corto aquí en solo ¿no? vámonos rápidamente con Ryan A. quien hizo esta remasterización de más de 8 grandiosos minutos de duración titulada Sweep On The Broken Piece obtenida del material Marble Madness. OZONO ELECTROACÚSTICA Ozono. Música instrumental. Extraída del álbum Marble Madness, hemos escuchado a Ryan A.B. ejecutando esto titulado Sweep 1 de Broken Peace. Hoy iniciamos con una interpretación de Norin Rad y vamos a cerrar de la misma manera con otra melodía que tiene en su haber. Escuchemos de nuevo a Norin road con esto que se titula Daemon of Celestial Origin, obtenida del material Contra. son música experimental OZONO, ELECTROACÚSTICA Celestial Origin, interpretada por Norian Red. Llegamos al final de la emisión de hoy. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros, que ya sabes, de hecho, a la dirección electrónica sistemax hotmail.com Saludamos a quienes nos escuchan aquí en Radio UDO y en las diferentes emisoras del Sistema Multiplex Como radiovisión.com.mx Y en FM La Técnica en Argentina Se despide de ustedes, su amiga Fátima Flores A nombre de Álvaro Robles en la producción Hasta pronto En definitiva, la tecnología permite controlar con precisión Los parámetros del sonido Altura, intensidad, timbre y duración